De hadas españoles. La inteligente María. Érase una vez en un poderoso reino vivía un comerciante llamado Gobin. Gobin era el comerciante más rico del país y siempre estaba cerca del palacio. El comerciante llamado Gobin tuvo tres hijas. La hija mayor se llamaba Elena, la segunda se llamaba Greta y la menor era María. María era la más bella de todas. Un día, el rey llamó al mercader al palacio. Salve, Alteza. Pasa, Gobín. Bienvenido. ¿Su Alteza quería verme? Sí, Gobín. El caso es que hemos alcanzado un gran acuerdo comercial con nuestro reino vecino. Necesitamos a alguien honesto que haga llegar nuestros productos de manera segura y quiero que seas tú el que haga eso por nosotros. Al escuchar las palabras del rey, Gobin empezó a dar vueltas en su cabeza. Estaba preocupado por sus hijas, porque nunca las había dejado solas. ¿Qué te pasa, Gobin? ¿Por qué estás tan callado? No es nada, Alteza. Es solo que si yo me ocupo, mis hijas se quedarán solas en casa. Solo estoy preocupado por ellas, eso es todo. No te preocupes. Cuando tú te vayas, tus hijas estarán bien cuidadas. Todo irá bien. Sí, Alteza. Gobín no quería dejar a sus hijas solas, pero no podía negarse a cumplir el encargo del rey. Se fue a casa para despedirse de sus hijas. Encontró tres macetas con Rosales y le dio una maceta a cada una de sus hijas. Y entonces les dijo... Tengo que viajar por trabajo. No dejéis que nadie entre en la casa. Si lo hacéis, me enteraré gracias a estas macetas. No va a pasar nada, padre. No te preocupes por nosotras. Gobín se despidió de sus hijas y se fue. Al día siguiente, el rey fue a su casa con dos de sus amigos. Al verle llegar a su casa, María les dijo a sus hermanas... Vayamos a la bodega y traigamos vino para el rey Yo traeré la llave, Elena traerá el farol y Greta la botella Al oír las palabras de María, el rey dijo No, no os molestéis, no queremos nada, estamos bien Muy bien, ¿has oído eso María? El rey dice que no quiere nada Nosotras dos no iremos a ninguna parte Muy bien, pues no vengáis, pero yo sí que voy a ir. María se fue de allí y corrió a casa de uno de sus vecinos. ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! ¿Quién es? ¿Quién viene tan tarde durante la noche? Tía, soy María. Por favor, abre la puerta. ¡Ah, hola María! ¿Qué te trae por aquí a estas horas de la noche? María, he tenido una pelea con mi hermana. Por favor, déjame dormir en tu casa esta noche. Oh, bien. Entra, ven aquí, mi pequeña. María pasó toda la noche en casa de la anciana. Cuando el rey vio que María no volvía, se enfadó muchísimo. Al volver María a su casa por la mañana, vio que las rosas de las macetas de sus hermanas se habían marchitado porque habían desobedecido a su padre. Ella fue a la habitación de su hermana mayor. Vio a Elena de pie junto a la ventana, mirando el jardín del palacio. María, has vuelto. Mira, las manzanas del jardín están tan bonitas. Tienen que estar deliciosas. Por favor, ve y coge unas pocas para mí. Elena, ya eres mayor, pero sigues actuando como una niña. Por favor, Elena, hazlo Vale, iré María saltó por la ventana y entró en el jardín Y cogió unas manzanas Volvía corriendo cuando Elena le gritó María, justo ahí delante hay árboles llenos de limones Coge algunos también, por favor Una vez más, María corrió hacia el jardín Y esta vez, justo cuando estaba a punto de regresar después de coger los limones, el jardinero la vio y corrió tras ella para cogerla. ¡Detente! ¿A dónde crees que vas después de robar esos limones? ¡Quieta! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Te daré una buena lección! María empujó al jardinero con fuerza. Cayó tan mal que no pudo levantarse durante un tiempo. Y María pudo escapar de allí. Nadie llegó a saber quién era el ladrón, ni hacia dónde se dirigía. María llegó a casa. Le dio las manzanas y los limones a Elena y le riñó. Oye, mira el problema en el que me he metido por tu culpa. De ahora en adelante nunca me pidas que haga algo como esto. María se fue. Pero lo que le dijo no hizo ninguna mella en Elena. Ella simplemente comenzó a disfrutar de sus manzanas. Mm, ¡Qué deliciosas manzanas! Gracias a Dios que María pudo cogerlas. ¿De qué otra manera habría podido probarlas? Mm, ¡Pobre jardinero! ¡Todavía tiene que estar gritando de dolor! Al día siguiente... Su segunda hermana tenía ganas de comer plátanos. Le pidió a María que le trajera plátanos. Debido a lo que había ocurrido el día anterior, María no deseaba volver allí. Pero como su hermana insistía, tuvo que ir. Esta vez, cuando ella fue al jardín, el rey estaba paseando por allí y vio a María. ¡Oh! Así que has sido tú. Ahora serás castigada. El rey le hizo a María una serie de preguntas y María admitió la verdad. Entonces el rey le dijo, Por el delito que has cometido, te castigaré en tu propia casa. Ven conmigo. El rey se dirigió a su casa. María le siguió. Él iba mirando hacia atrás para asegurarse de que María no huiría. Pero de repente, cuando se volvió, vio que María se había desvanecido y no había ni rastro de ella. Entonces se llevó a cabo una búsqueda por toda la ciudad, pero no hubo forma de encontrarla. El rey se enfadó mucho y desde entonces siempre estaba de mal genio y pronto cayó muy enfermo. Durante meses no experimentó ninguna mejoría. Mientras tanto... Las hermanas de María se casaron con los dos amigos del rey. Ahora ya tenían sus propios hijos. Un día, María se coló en casa de su hermana mayor. Cogió a sus dos hijos y se escapó con ellos. Puso a los bebés en una hermosa cesta y los cubrió con flores para que nadie supiera que había bebés en ellas. Luego, se vistió como un chico. Se puso la cesta en la cabeza y se dirigió hacia el palacio, gritando. ¿Quién le entregará estas flores al rey? ¿Que está enfermo por amor? ¿Quién está enfermo por amor? ¿Quién llevará estas flores al rey? El rey, que descansaba en su cama, oyó la cantinela y llamó al guardia que estaba fuera de sus aposentos. Uh, oye, escucha. Compra las flores del hombre que está gritando ahí fuera. «¡Cómprale todas las flores!» El guardia fue, compró la cesta de flores y le dio la cesta al rey. Tan pronto como el rey quitó la tapa de la cesta, escuchó sonidos de llanto en su interior y vio a dos bebés en la cesta metidos entre las flores. Su corazón estaba lleno de amor. Se preguntó cómo podría pagarle a María este regalo. Pero después recordó cómo María le había insultado Y se puso furioso de nuevo Estaba decidido a vengarse de María Justo entonces entró un guardia Alteza, el comerciante que enviaste a ese viaje de negocios ha regresado Bien, dile que mañana se presente en la corte con un abrigo hecho de piedras Si no se presenta, será duramente castigado De acuerdo, Alteza al ver el estado de su casa, el comerciante se puso muy triste Pensó en cómo sus hijas le habían prometido que nada saldría mal Pero no vio a ninguna de ellas allí Y se enteró de que sus dos hijas mayores se habían casado sin su permiso Entonces llegó el guardia Escucha El rey ha ordenado que mañana debes presentarte en la corte con un abrigo hecho con piedras para el rey. Y si no lo haces, serás castigado. El comerciante se lamentó por su cruel destino. Por un lado, nadie sabía dónde estaba María. Y por otro lado, estaba asustado por el encargo del abrigo. Era imposible para él hacer ese abrigo en un solo día. ¿Cómo podré hacer ese abrigo en un solo día? Padre, no te preocupes por el abrigo Tú simplemente lleva esta tiza Y diles que has ido a tomar las medidas del rey para hacer el abrigo El comerciante no entendía nada Pero tenía fe en María Así que fue al palacio con la tiza Has venido con las manos vacías ¿Dónde está el abrigo? Alteza, por favor, perdóneme, pero no puedo hacer el abrigo. Bien, pues entonces prepárate para morir. No, Alteza, por favor, perdóname, déjame ir. Si de verdad quieres salvarte, tendrás que entregarme a tu hija. El comerciante volvió a casa sin decir nada. Estaba muy triste pensando cómo podría entregar a su hija al rey. Cuando llegó a casa, vio a María sentada allí esperándole. Padre, ¿qué ha pasado? Hija mía, ¿qué puedo hacer? El rey me ha ordenado que te entregue a ti en lugar del abrigo. No te preocupes, padre. Llevaremos una muñeca que se parezca a mí. La cabeza de la muñeca debe tener un hilo enrollado. Y cuando tires del hilo, yo contestaré sí o no. Al día siguiente, el comerciante llegó al palacio con María. El rey había ordenado que María fuera enviada a sus habitaciones. Así que los soldados llevaron a María a las cámaras del rey. María había escondido la muñeca en los pliegues de su túnica. Tan pronto como las puertas se cerraron, sigilosamente sacó la muñeca de los pliegues de su vestido y se escondió debajo de la cama, cogiendo el hilo con sus manos. ¡María! Espero que estés bien. María movió la cabeza de la muñeca tirando del hilo. El rey le preguntó muchas cosas y le hizo ver los errores que había cometido. María sintió con la cabeza, admitiendo así todos sus errores. Por todo esto, te voy a condenar a muerte. El rey sacó su espada y le cortó la cabeza. Tan pronto como la cabeza cayó al suelo, el rey sintió que alguien le estaba besando los pies. ¡Cuánto amor! ¡Incluso después de muerta! ¿Qué he hecho? ¡Te he matado con mis propias manos! Ahora ya no podré vivir con esto. Y cuando el rey estaba a punto de cortarse la cabeza, María salió de debajo de la cama y el rey la abrazó. Después, ambos se casaron y vivieron felices para siempre.